O sea, es un tema político. Recuerden suscribirse en YouTube a Julio Sánchez Cristo Oficial, donde ya somos más de quince mil usuarios. Es el estilo W. A su oído. Lenovo Idea Pad 3, el portátil que cuida tus ojos con su pantalla antirreflejo. Lenovo y Alcosto te informan la hora en la W. Doce del mediodía en punto en W Radio Colombia. El portátil Lenovo Idea Pad 3 cuenta con procesador de o 11a v a generación i n T-Core e i7, disco duro de estado sólido de 512 gigas, Dolby Audio, mayor calidad en sonido y lector de huella. Llévalo con el 38% de descuento por tres m i l l o n e s c i e n t o n o v en t a y nueve m i l pesos en a l c o s t o y c a t r o n i c s y aprovecha la feria de computadores al costo. Hiper ahorro siempre. v i g e n t e hasta el 20 de febrero. Canciones y discos con el sello W. Presentadas a su oído por Montoya. I said, w a i doesn't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 Feel t h a t love is dead. I'm loving angels instead, and through it.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 There you Usa mensajes importantes, comerciales. Un tiempito ahí como para irnos de compras. Y luego Robbie Williams con una de sus canciones más importantes: Angels, que siempre vale la pena oír en todas sus versiones: la acústica, la semiacústica, en vivo. En estudio, bueno, Angels siempre será una muy buena opción. Así arrancamos con muchas ganas de disfrutar esta última hora de esta franja musical que se acaba a la una de la tarde y nos venimos con YouTube. Esto se llama New Year's Day. Y、eh, ya, y ustedes con muchas ganas de oír buenas canciones. Llega la hora del almuerzo, armando planes y más. Bueno, Ya vengo a saludar a algunos oyentes en Twitter y en Instagram que me están escribiendo pidiendo su música favorita de domingo. y a es W Radio, la voz del mundo. Rico Casey y su banda The Cars. Bueno, Rico Casey que ya falleció hace algunos años. Este clásico inolvidable llamado Drive. Es tiempo de seguir con música, pero antes una información. Esta tanda me encanta porque la armamos entre todos.、Eh, viene algo de los noventas, sí, algo de inicio de década del dos mil. El viernes se anunció el regreso de una banda a Colombia, una banda、eh, finlandesa llamada The Rasmus. Ellos ya pasaron por Colombia alguna vez, pero del año 2003, una de sus canciones más importantes, o por lo menos por la que los recordamos, se llama In the Shadows, pues de Rasmus, si quiere ir. No solo para los oyentes de Bogotá, porque el concierto es en Bogotá, en el Royal Center, el 14 de mayo. Pero si quiere venir y está en otra ciudad, haga todos los planes necesarios, busque dónde quedarse, busque la plata para la entrada. 14 de mayo de Rasmus, desde Finlandia, estará con esta canción y otras tantas de su repertorio, de una gira buenísima,、eh, que se llama Live and Die,、eh, Live and Never Die 22. Eh, vienen promocionando un nuevo álbum que se llama Rise. Así que vamos a recordarlos con todo el cariño del mundo y con ganas de subir el volumen de la radio. Esto es In the Shadows. Cantar. Tenía a The Rasmus concierto, recuerden, 14 de mayo, Royal Center en Bogotá. The Offspring c on Why Don't You Get a Job? Y b l i n k 182, All the Small Things. Esta semana también nos preocupamos porque Travis Barker, el baterista, publicó un video. Creo que tuvo un problema en un dedo, se iba toteando un dedo. Y eso para un baterista, pues imagínense. Y nosotros que nos preparamos para ver el regreso de Bling 182 en、eh, próximas semanas aquí en Colombia. Seguimos con música. Bueno, si les parece, aquí está una tanda en español que hemos armado entre todos ustedes y nosotros. DJ Nelson Pacheco, gracias por encontrar a. Que Tama Antonio Vega con Se dejaba llevar por ti, una canción bellísima, Alex Intec, intocable. Y se viene esto de maná, se llama Se me olvido otra vez. Probablemente ya de mí te has olvidado, y sin embargo yo te seguiré esperando. No me he querido ir para ver si algún día que tú. 「ああ!」 nunca hacia atrás よろしくおしま もう1つ目のオーバー、もう1つ目のオーバう1つう1つ目のオーバー、う1つ目のオーバー、もう1うううううううううううううううううう Nos vamos. Después de la tandita en español, espero que hayan pasado dos horas maravillosas. Si、sí, es muy poco tiempo, creo que nos merecemos más, pero bueno, por ahora. Esto es lo que tenemos y vamos a disfrutarla cada domingo después de las 11 de la mañana hasta la 1 de la tarde. DJ Nelson Pacheco en la consola, Diego Bernal en asistencia <ríe> musical, yo soy Montoya. Feliz almuerzo que l a acaban de pasar bien, un resto de domingo muy feliz. Mañana, a 4 de la tarde, junto a Rosario, hacemos,、eh, contrarreloj, las noticias que buscan el tiempo que necesita. Nos vamos de la mano de Player con Baby Comeback. Y viene algo de los Beatles. Que desde las nueve de la mañana tengo mensajes en Instagram. Que por favor algo de los Beatles, de los Beatles. Y que mejor que Hey You. Así que, chao a todos. Cuídense mucho y sigan con W Radio Colombia. I'm Going out o n the town, doing anything j u s to t get you over my mind. When the morning comes, I'm right back where I started again.、I'm、trying to forget you was just the way. Make a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. h e you, don't be afraid. Está en W Radio. El poli y la W puedes avanzar en tu carrera profesional. Participa por una beca completa de posgrado presencial o virtual en el poli. Regístrate ya en la página de la W. Cuéntanos por qué mereces la beca y cómo te ayudará a cumplir tus sueños. Tenemos más de t r especializaciones i n t a e y maestrías. Válido del 20 de enero al 16 de febrero. Aplican términos y condiciones. Vigilado Mine Educación. Concentrics te permite vivir las mejores experiencias del año y te lleva a los eventos más esperados. Comienza a trabajar desde las zonas más trendy de la ciudad. Los sites de Concentrics están cerca de parques, centros comerciales, restaurantes, comercio y lo mejor de todo, facilidad de transporte. Síguenos en redes y descubre un mundo de posibilidades con Concentrics Colombia. a p l i c a hoy en jobs.concentrics.com. Numeral Love Concentrics. Sí, con el poli y la W puedes avanzar en tu carrera profesional. Participa por una beca c o n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 Lenovo Idea Pad 3, el portátil que cuida tus ojos con su pantalla anti-reflejo. Lenovo y Alcosto te informan la hora en la W. Una en punto de la tarde en la W. El portátil l e n o v o Idea Pad 3 cuenta con procesador de onceava generación, i n t e l c o r e i7, disco duro de estado sólido de 512 gigas, Golby Audio, mayor calidad en sonido y lector de huella. Llévalo con el 38% de descuento por 3 1 9 9 mil pesos en a l c o s t o Icatronics. Y aprovecha la feria de computadores, a l c o s t o hiperahorro siempre. Vigente hasta el 20 de febrero.